Estadio Azteca Lleno de jóvenes Veo en ese país Lugar a donde Hombres, mujeres, pastores Unidos Reconciliados Bajo la sombra de la cruz Entendiendo que solo a través de la cruz Somos salvos Solo a causa de la sangre del Cordero Veo el estado azteca lleno, repleto No de artistas profesionales Pero de anónimos Una generación buscando la santidad Sí es posible Porque empieza con una visión Y los ojos de las naciones Mirarán y dirán Algo está pasando Yo lo veo Uniremos nuestras fuerzas Y nuestros medios Para declarar No solamente al mundo A Dios Estamos unidos Reconciliados Nos perdonamos Todas las tonterías Del pasado No trabajamos solos Juntos Juntos pensaremos Oh yo lo veo Oh y lo creo Oh naciones benditas y de carang Oh algo pasa aquí No vendrán para conquistar vendrán con un espíritu de siervos con humildad En esos lugares Se verán reconciliaciones Veo Personas de cada tribu Indias De México del norte al sur Del este al oeste Gente humilde que vendrán Pobre Lo veo casi sin zapato Unidos Con ricos Como hermanos Veremos mujer Hombres, ancianitos que dirán hemos orado una vida para ver eso No profesionalismo, solamente anónimos enamorados de Jesús Se levantará una adoración tremenda La gloria de Dios se va a extender con un poder tremendo El valor de un peso Tiene tanta valor Que un cheque de un millón de pesos Porque cada cual Se van a unir para ese proyecto Yo lo veo Yo lo veo Y lo creo Lo veo y lo creo Lo veo para Europa Lo veo para lo veo para millones de gente que están ayudando y orando años y años, lo veo, lo veo, lo veo, miles se salvarán, porque eres Dios, es Dios, Dios de las alturas, Jesucristo el Señor.